Saludos amigos de América Latina y el Caribe, les habla Javier Barrio para presentar la primera emisión de Contacto Sur, hoy 2 de noviembre del 2016. Gracias por la sintonía y estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Con grandes expectativas, movimientos sociales... Se reunirán en unos uh, minutos con el Papa Francisco en el Tercer Encuentro Mundial de Movimientos Populares. Y en Chile, en el de las comunidades mapuche, las comunidades indígenas, a las autoridades de la región de los ríos sobre la instalación de proyectos extractivistas. Y en Argentina se cumplen 40 años de la apropiación ilegal de la única productora de papel para periódicos por parte de los diarios Clarín y La Nación, en complicidad con la última dictadura. Vamos a iniciar el informativo Contacto Sur en Roma. Allí con la participación de 170 delegados y delegadas de 65 países en representación de movimientos populares en algunos minutos comenzará el tercer encuentro mundial de movimientos populares en el Vaticano. Aspiran reunirse con el Papa Francisco para expresar una serie de problemas que están enmarcados en los temas que el mismo Papa ha calificado como las tres T. Tierra, Techo y Trabajo. También se hablará de democracia, el protagonismo de los pueblos, territorios, naturaleza refugiados y desplazados del de mundo. Serán temas que se estarán debatiendo durante varios días. Vamos a contar con la colaboración de Gabriela Bonus. Gabriela Bonus es responsable de prensa del Tercer Encuentro Mundial de Movimientos Populares y está en Roma, ...y nos uh, comparte el siguiente reporte. Hola a todos los compañeros y compañeras de Latinoamérica. Estamos comenzando el tercer encuentro mundial de movimientos populares en Roma. Eh, donde participarán más de 176 participantes de todos los continentes y de 76 países. Estoy junto a Elizabeth Santos, de la Red Metropolitana de Inquilinos de Venezuela, Caracas. Elizabeth, con, ¿quieres contarnos un poquito tu experiencia y de dónde venís y todo? Sí, yo so, yo vengo de Caracas, Venezuela. Venimos justamente de emprender una lucha muy grande por la democracia de nuestro país, que está se está viendo amenazado. Y bueno, venimos aquí con mucha, muchas ansias combativas de de echar hacia adelante de, de desarrollar todos los temas que, que están siendo parte del debate, que esté hecho trabajo y tierra. Precisamente nosotros en ese, en esos temas tenemos mucho que decir. En la parte de vivienda que es la es el derecho que defiende mi organización, tenemos un decreto mundial, eh, nacional contra desalojos arbitrarios, eso. Es Plan y nuestro amado comandante Chávez Entonces estamos ahorita justamente defendiendo todos esos avances que hemos tenido, ha habido, ha habido una arremetida de la derecha, tenemos una asamblea nacional tomada por la derecha que está amenazando justamente con, con acabar estas leyes que hizo el poder popular y, y nosotros desde todos los espacios los vamos a defender, vamos a defender esas conquistas y bueno, y seguir construyendo para cambiar este sistema devastador que quiere privatizar la tierra, quiere privatizar al hombre, quiere privatizar el aire, la vivienda, el techo... Bueno, el contrato, eso nosotros seguiremos luchando, trabajando, construyendo. ahorita, qué espera llevarte de este encuentro. Bueno, primero eh, la articulación con todos los movimientos, eso es muy importante, ya dejarnos de ver movimientos eh, dispersos, sino como un gran bloque unido. Eh, ya lo hemos hecho a, a nivel continental, pero nos gustaría pues seguir fortaleciendo ese bloque a nivel mundial y que todas las organizaciones sociales seamos un solo bloque, con que cuando tengamos que defender alguno de estos derechos, pues salgamos todos unidos a defenderlos. Gracias a Gabriela Boulos, responsable de prensa del Tercer Encuentro Mundial de Movimientos Populares, eh, por emitirnos desde Roma estas informaciones. En minutos comenzarán comenzará el acto oficial, eh, este tercer encuentro con el Papa. Por cierto, hay que recordar que el Papa Francisco ya había tenido un encuentro en Santa Cruz, en Bolivia, en julio, del 2015 ahí el Papa Francisco pronunció un discurso donde reconoció estas desigualdades vamos a recordar lo que dijo el Papa Francisco en esa oportunidad delante de diversos representantes de movimientos populares esto lo dijo en Bolivia Era yo también volver a unir mi voz a la de ustedes las famosas 3T tierra, techo y trabajo para todos nuestros hermanos y hermanos Lo dije y lo repito, son derechos sagrados. Vale la pena, vale la pena luchar por ellos. Que el clamor de los excluidos se escuche en América Latina y en toda la Tierra. Propongo que nos hagamos estas preguntas. ¿Reconocemos en serio que las cosas no andan bien? en un mundo donde hay tantos campesinos sin tierra, tantas familias sin techo, tantos trabajadores sin derechos, tantas personas heridas en su dignidad? ¿Reconocemos que las cosas no andan bien cuando estallan tantas guerras sin sentido y la violencia, la violencia fratricida se adueña hasta de nuestros barrios? ¿Reconocemos que las cosas no andan bien cuando el suelo, el agua, el aire y todos los seres de la creación están bajo permanente amenaza? Entonces, si reconocemos esto, digámoslo sin miedo. Necesitamos y queremos un cambio. Es imprescindible que junto a la reivindicación de sus legítimos derechos, los pueblos y organizaciones sociales construyan una alternativa humana a la globalización excluyente. Ustedes son sembradores del cambio. Que Dios les dé coraje, les dé alegría, les dé perseverancia y pasión para seguir sembrando. Tengan la certeza que tarde o temprano vamos a ver los frutos. A los dirigentes les pido... Nunca pierdan el arraigo a lo cercano, porque el padre de la mentira sabe usurpar palabras nobles, promover modas intelectuales y adoptar poses ideológicas. Pero si ustedes construyen sobre bases sólidas, sobre las necesidades reales y la experiencia viva de sus hermanos, ...de los campesinos e indígenas... ...de los trabajadores excluidos... ...y las familias marginadas... ...seguramente no se van a equivocar. Vamos a Argentina... ...allí como les eh, contaba... ...a ustedes... ...vamos a ir a Argentina allí con nuestro compañero... Eh, ...Pepe Fruto... ...del Foro Argentino de Radio Comunidades... ...no tiene, de, tiene detalles de eh, toda esta situación que se generó con la apropiación indebida del papel por dos importantes periódicos eh, del lugar y además eh, bajo la sombra y el cobijo de la dictadura pepe frutos del foro argentino radio comunitaria adelante en vivo y en directo en vivo y en directo Gracias Javier, buen día, buenos días América Latina, así es, hoy es una fecha emblemática para la historia de nuestro país porque se cumplen 40 años de la apropiación ilegal de la única productora de papel para diarios por parte de los diarios Clarín y La Nación, en complicidad con la última dictadura. En noviembre... De 1976, los dueños de la empresa Papel Prensa fueron obligados a ceder sus acciones, incluso bajo amenaza de muerte. Ante la justicia, en el año 2012, Lidia Papaleo, viuda del dueño de la fábrica, contó cómo el dueño del grupo Clarín, Héctor Mañeto, la amenazaba personalmente. Yo estuve con el señor Mañeto y que realmente este recuerdo claramente sus amenazas y, y la forma en que, hasta el día de hoy, la forma en que me miraba. Es una mirada que no la voy a olvidar nunca. ¿Y en qué consistían las amenazas? Las amenazas eran que había que firmar o perdíamos la vida mi hija y yo, la familia. O sea, la amenaza era amenaza de muerte. ¿Y qué es lo que había que firmar? La venta de papel prensa reunión era para O sea eso. que la no había opción a que no se vendiera papel prensa. La no opción a no vender papel prensa. Esto dice que se lo transmitía este señor Mañeto. Sí. A pesar de las pruebas en su contra, ni Mañeto ni el resto de los acusados fueron citados a declarar nunca desde que está abierta esta causa. ...por delitos de lesa humanidad imprescriptibles por el juez federal Julián Ercolini. Con la apropiación hace 40 años de la empresa Papel Prensa, los diarios Clarín y La Nación pudieron comenzar a consolidar el poder que hoy tienen y a partir de esta apropiación monopolizaron la producción de papel para diarios en su propio beneficio y en detrimento del resto de los medios gráficos del país, en perjuicio de la libertad de expresión de todo el pueblo argentino. Fueron cómplices de la dictadura, Clarín y La Nación ampararon sus crímenes y hoy mantienen ese mismo poder y son aliados del gobierno del empresario Mauricio Macri pero el caso de Clarín es un caso emblemático de un grupo que sigue condicionando a la democracia argentina. Así opina Giselle Tepper de la organización Hijos, que agrupa a Hijos de Desaparecidos. Nos parece que hay algo que básicamente se concentra en Clarín, a diferencia de los demás... ...que tiene que ver con haber no solamente generado esta instancia absolutamente mafiosa y corrupta para poder hacer una empresa... ...sino que además a lo largo de todos estos años... ...Clerina ha cumplido el mismo rol... ...que es el de intentar restringirnos... ...los derechos democráticos... ...entonces en este sentido... Digamos, ...nos parece que hay una continuidad... A, ...a resaltar ahí... ...son los mismos que generaron tremendas consecuencias... ...en la falta de libertad... ...plena de expresión en nuestro país... ...hoy las revistas o diarios... ...o publicaciones en papel... ...siguen siendo víctimas del monopolio de papel prensa... ...por parte de estos grupos... ...es decir, nos condicionaron la forma de comunicar en nuestro país no solamente coguionando la el decreto de ley de redifusión con Videla sino también bueno en este último tiempo con todo lo que han retrocedido con Macri en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Entonces, hay un cúmulo de cosas que les parecen que en estos 40 años merecen ser dichos frente a la puerta de Clarín. Y por eso hoy a las 6 de la tarde las organizaciones de derechos humanos van a realizar un acto frente a la sede del Grupo Clarín en Buenos Aires para denunciar la impunidad en este crimen de lesa humanidad, la apropiación ilegal de la empresa Papel Prensa. Es la información desde Farco, volvemos con ustedes. Gracias, gracias Pepe. Vamos a Chile, allí las comunidades en Mapuche están exigiendo a las autoridades revisar una serie de proyectos extractivistas en la región de Los Ríos. Vamos con Carlos de Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia. Luego de que hace dos semanas atrás la Alianza Pueblo y Yimapu entregaron una carta a la Intendencia pidiendo respuestas sobre los diversos proyectos de inversión, hidroeléctricas, piscicultura y concesiones mineras que pretenden intervenir territorio mapuche en la región, la Intendencia informó a las comunidades que la carta fue derivada de la Seremía de Medio Ambiente, donde realizarán un informe respondiendo a la solicitud realizada por la Alianza. Al respecto, la presidenta de la comunidad Inca Tucheyen de Reñilagua, Luisa Saldaña, manifestó que la visita realizada en Valdivia, donde fue entregada la carta, buscaba tener un pronunciamiento público de parte del Intendente Egon Montesinos, ante los diversos proyectos que hoy están interviniendo las comunidades. En este sentido, la dirigente de la comunidad emplazó a la autoridad regional a que una vez teniendo el pronunciamiento de la Ceremia de Medio Ambiente, el intendente de la región dé personalmente la respuesta a la solicitud de las comunidades para abrir una instancia de diálogo. Eso queremos del señor intendente, que él nos dé personalmente la respuesta, donde nosotros le digamos que tenga que ir, porque puede ser también en Valivia, puede ser en la Unión, Río Bueno, cualquier lugar, pero que nosotros queremos conversar y dialogar con la primera autoridad regional. Además que la primera autoridad, autoridad regional es el presidente del Servicio del Medio Ambiente, entonces él es uno de las personas que autoriza eh, estas instalaciones de hidroeléctricas y, y, y todos estos proyectos extractivistas los, los tiene, pasan por su mano, así que la autoridad que mejor a nosotros nos puede dar una respuesta es el intendente de recordar que dentro de los puntos expuestos por la alianza es la preocupación por los diversos proyectos entre los cuales se encuentra la instalación de la piscicultura en el río calcurupe central hidroeléctricas como florín 2 y florín 3 la central hidroeléctrica en el río huentuleú y la central de pasada en el río riñilagüe Este último proyecto, que se pretende instalar en el Parque Futangue de propiedad del ex ministro de Deporte Gabriel Ruiz Tagle, ha generado un fuerte conflicto en la localidad de Riñilagüe, generando una fuerte división en la comunidad. Para Contacto Sur, informó Carla Mancilla, Radio Universidad Austral de Chile Valdivia. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur, les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.